Sigue, sigue la onda setentosa con la música en Radiocracia Plus. Acordate, estamos hasta las 13. Tenés la posibilidad de hacer clic ahí en el botón de suscribirse y en la campanita para recibir las notificaciones del canal de YouTube de Radio c a r m e s Y ahora sí, por supuesto, y como nuestra agenda lo prevé, vamos hacia el encuentro previsto para que justamente charlemos un ratito a ver si podemos conseguir la comunicación. Con María Laura Rosa. Ella es historiadora de arte, es profesora en la licenciatura de artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también es investigadora del CONICET, doctora en arte con una maestría en historia de arte y también licenciada en geografía. Y en historia. Vamos a ver si podemos、eh, charlar con ella, porque es una verdadera trabajadora de las artes desde el punto, desde punto la perspectiva histórica y también tiene una especialidad, si se quiere, a la hora de enlazar qué es lo que pasa con、eh, la cultura, o mejor dicho, con el arte como gran motor cultural y、eh, los encajes de la. Militancia política conocida como feminismos. Es así que vamos ya a conversar con María Laura Rosa, a quien le damos la bienvenida y las gracias por este rato. María Laura Juan Pablo Bertolini, por acá desde Radio Carmés. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por tu invitación a vos y un saludo a la audiencia. Bueno, María Laura, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos, hice toda una perorata con tus títulos, haciendo un malabar para que,、eh, esperando la, el enganche de la comunicación, pero、eh, mencioné a la pasada que sos doctora en historia del arte y、eh, guitarreo un poco de que sos una persona capaz. De hacer un enlace con el motor cultural、eh, primi, primordial, que es el arte, con las militancias políticas conocidas como feminismos. Y es a propósito de que justamente estuviste dando un seminario y un taller hace una semana, nomás, si no me equivoco. Sí, estuve en, en Tucumán、eh, dando un taller sobre curaduría feminista.、Eh, y sí, sí, yo me dedico, o y soy investigadora del CONICET. Y trabajo ya hace muchísimos años con eh, artistas eh, desde la perspectiva feminista o artistas directamente militantes dentro de los feminismos. Y bueno, en mi, en mi trabajo también he participado en varios、eh, proyectos de activismo feministas, especialmente en México o vinculando México con, con Argentina.、Eh, pero sí, sí, me dedico al, a las.、Eh, A toda la teoría feminista, que b、bueno, u es n o e una forma de interpretación de, del campo artístico con una mirada sumamente crítica,、eh, acentuando las desigualdades de, que tiene todo el campo artístico ¿no? y el sistema del arte.、Eh, desigualdades que no solo afectan a las mujeres, sino que también afectan a las disidencias sexogenéricas, y bueno, en eso, en eso consistió el. El taller en, en trabajar sobre, bueno, a qué llamamos juraduría、eh, feminista, ¿no?、Eh, los feminismos son diversos, son muchos, pero hay maneras también de desarrollar exposiciones eh, artísticas eh, desde estos posicionamientos, ¿no? Y bueno,、eh, en, en eso consistió el, el taller que di en. En Maleza, en Tucumán, y después、eh, también estuve en la Universidad Nacional de Tucumán dando una charla sobre los activismos、eh, feministas, especialmente en México y Argentina, que son los países que yo trabajo. También trabajo en Brasil, pero me, me enfoqué los últimos años、eh, mucho en México. Muy bien. A raíz de, de, de, bueno, de los feminicidios ¿no? que, que están en. El、progreso permanente, lamentablemente, y me parece que México es un país al que hay que estar mirando siempre porque tiene,、eh, digamos, un desarrollo desde lo artístico y lo social muy fuerte para hacer frente a este flagelo. ¿no? Tal cual, ha sido escenario también histórico de muchísima violencia política, y por supuesto, ahí no está ausente nunca el arte ni, el, ni las militancias. Así que. Lo entendemos al feminismo también ahí en primera línea. Pero si se quiere, el, el, la cultura se transforma en un motor al que nuestras militancias se pueden subir, Mara, María Laura, y desde allí conseguir no, digamos, un sitial, algo como un pedestal desde el que se ejerce esa militancia, sino una validación、eh, más auténtica frente al resto de la sociedad que por ahí mira por arriba del hombro o se hace la distraída. Y eh, eh, desde el arte、eh, y desde las, desde las artes, desde perspectivas feministas, lo importante es la concienciación. En relación con la concienciación,、eh, son muy, muy este, importantes toda la, la programación que se puede hacer en torno a las exposiciones, en torno a las charlas, a los debates, Eh, mi mirada no es,、eh, o, o lo que yo defiendo no es una forma de d i g a m organización s de o de lo artístico y de lo cultural, de choque,、eh, porque justamente lo que, lo que buscamos es, a partir de, de la s palabra, s del debate, de las obras artísticas, Es generar、eh, conciencia de las desigualdades y buscamos cambiar el mundo para que el mundo sea más digno de ser vivido.、Eh, no buscamos imponer, lo que buscamos es justamente a través del desarrollo de pedagogías、eh, feministas que tienen que ver con,、eh, con la palabra, con el diálogo, como estamos dialogando a través de tu programa, por ejemplo,、eh, este, abrir, digamos, a. Esa mirada a, a que, bueno, que las vidas、eh, pueden ser mucho más dignas de ser vividas en sociedades igualitarias, donde se basa digamos, el respeto hacia las diferencias, hacia, hacia las formas de vivir y de pensar diferentes.、Eh, y eso yo considero que se puede hacer、eh, de una manera muy amable a través del arte ¿no? y, de, y de los proyectos. De activismo artístico visual. Y eso es lo que he venido trabajando los últimos 15 años de mi vida. Entonces,、eh, siempre me, me, me ha generado mucha alegría ver cómo,、eh, digamos, diferentes audiencias, que no... audiencias por distintas edades, e s a s diferencias, ¿no? por distintas edades, distintas formas de expresar,、eh, son convocadas a través del arte. Y de los proyectos culturales, y, y se generan ahí debates de, de concienciación. n o、eh, Los mismos que yo puedo generar en las aulas. O sea, Yo también、ah. soy docente en la Universidad de Buenos Aires y, y me gusta llevar estos debates y escuchar diferentes opiniones. Hay, María Laura, que, bueno... Hay, hay、mm. eh, sectores, edades,、eh, grupos etarios、eh, más entusiastas que otros. Eso es, es mucho más que probable, pero capaz que hay algo que ahí te llama la atención. Y otra cosa que me quedó ahí en el tintero a la pasada: esto que señalaste enseguida nomás, en el mundo del arte también está esta mirada,、eh, esta mirada patriarcal, si se quiere, que、eh, mm. cuestiona y hace difícil la participación y, por supuesto, también bueno, generará una reacción a la, a la hora de generar obras y demás. Pero uno pensaría en primera instancia que el mundo del arte es como más descontracturado y donde más puede fluir por ahí las corrientes que aportan desde el feminismo a que tengamos mejores sociedades, María Laura.、Eh, bueno, respecto de la primera pregunta,、eh, yo he tenido la enorme fortuna de encontrarme con, con diferentes edades, que, o sea, desde adolescentes hasta. Eh, personas este, adultas mayores que se han visto absolutamente interpeladas por,、eh, por los feminismos. Así que no hay edad para eso. Sí, por supuesto, el impacto es mayor, no es lo mismo la toma de conciencia de una persona adulta que ha pasado gran parte de su vida y ha vivido situaciones. Difíciles en, en pareja o ante una situación laboral ¿no? de desigualdades así brutales que un adolescente que tiene toda la vida por delante.、Eh, así que, bueno,、eh, el impacto es mayor, pero sí he,、eh, puedo dar fe de que he visto cambios de cabezas en, en gente de, de todas las edades. De todas.、Muy、Eso por, por un lado. Y por el, la otra pregunta,、eh, el sistema del arte que está conformado por, por becas, por premios,、eh, por salones, por exposiciones, por crítica de arte,、eh, por la historia del arte, es absolutamente sexista. O sea, eh, eh, digamos, en las escuelas de e l a s Artes estamos viendo todo un... Una enorme cantidad de participación de mujeres que después no se las ven en, las, en los centros culturales, no se las ven dirigiendo a espacios、eh, de gran estatus, no se las ve en los premios, pero premios con dinero, no menciones honoríficas. No se las ve en la crítica, no aparecen muchas veces en la historia del arte. O sea que. La idea que、eh, digamos, una puede tener de que el, el mundo del arte es un mundo más libre, más de c o n s t r a c t u r a d o que sin lugar a dudas, desde un punto de vista lejano, digamos, de, desde afuera, se puede ver así, nada、eh, tiene eso de, de real cuando se vive dentro del sistema del arte.、Eh, y eso se, se ve en, en, así, solo hacer un, una vuelta así de. de, de A mirada de pájaro en, en, las, en, las, este, en las exposiciones de los museos, ¿no? en la participación de las mujeres、eh, artistas, en las disidencias sexogenéricas, en, en curadurías con, con importante presupuesto. De alguna manera, hay... en, en, estaba、sí. pensando en el mundo de la música en la República Argentina, en donde de alguna manera se trataba de, se trató de buscar una cuota. De presencia、eh, femenina, por decirlo de alguna manera, eh, eh, rayana a lo, a lo berreta, este, en los escenarios. No sé si recordás la, la cuestión que、sí. moderaba cómo se organizaban los festivales, cuántos shows de cada que tenía que haber, este, y, y no hay nada de eso en el mundo de la plástica, veo, ¿no? Por lejos,、sí. digo. Y la verdad que,、eh, digamos, el, el mundo de, la, de las artes、eh, tuvo un giro interesante, pero no profundo, a partir de l 2015 con toda la ola este, verde feminista. Pero nada, eso, pasada la ola en, en, de las luchas feministas,、eh, se puede percibir hoy en día que fue una moda. Eh, que no hubo un cambio radical, radical en el sentido de raíz,、claro. ¿no? de que sí, las instituciones sí, sí. verdaderamente se comprometan a, a trabajar con artistas valiosas, porque acá no se discute el valor artístico.、Eh, acá lo que hay es un sistema sexista, machista, que no, que no deja, digamos, entrar、eh, a, a mujeres, a disidencias. s e x o g e n é r i c a s a mujeres cis y trans, a, a exposiciones con importante ya digo, presupuesto, porque claro que hay exposiciones de mujeres artistas, claro que hay, pero el tema son los presupuestos, qué categoría tienen esas exposiciones, dónde son exhibidas e s o s artistas. es、pues、lo mismo exhibir en un centro cultura, cultural con un presupuesto muy bajo. que Tener una importante e x posición en un lugar este, notable, prestigioso. Entonces, eso es un poquito lo que, lo que digamos, este, luchamos las historiadoras del arte que nos dedicamos a los, a los feminismos: n o de、Muy、que、bien. haya una igualdad.、Eh, se, se por me... supuesto, partiendo de un valor, de un, de un valor, ¿no? ¿no? De, de un valor、eh, profesional. ¿Ah? Otra vez, sí, claro, a partir del, de, la, de la propia valía de cada quien como artista, pero además también porque cada colectivo tiene algo para contar. Definitivamente, a través de los emergentes culturales o artísticos de cada, de cada región de la sociedad, vamos a encontrar cosas a poner en valor. Esto que señalás de los presupuestos es sumamente interesante porque es fácil de encontrar. Las obras de las diversidades sexuales y de las mujeres en los centros culturales de barrio o de pequeñas localidades donde son fundamentales para que haya una vida y una rutina de lo artístico,、eh, ganándose un rincón de, de ese espacio cultural este, o incluso manteniéndolo con vida. Pensaba, y otra vez se me hicieron dos caminos, María Laura, este, en la cuestión histórica, en las ocultas. Las mujeres o diversidades sexuales que nos o n contadas en la historia del arte. Y el otro camino era respecto del protagonismo de Latinoamérica, en todo caso, que parece ser una parte de tu expertise, este, respecto del resto del mundo. ¿Hay algo distinto, aparte del, del origen natural de la cuestión artística de nuestros territorios、eh, latinoamericanos? Que, se que hagan diferencia realmente de otros lugares del mundo, sobre todo pensándolo desde lo que aportan los feminismos, los tranfeminismos, s y lo que aportan justamente las diversidades sexuales en el campo cultural? Bueno, respecto de la primera cuestión,、eh, cada vez hay más, con alegría tengo que decirlo,、eh, tesis s a、eh, que, que están saliendo de, de nuestros espacios universitarios con grados, posgrados. Eh, desarrollando tesis sobre、eh, artistas y disidencias sexogenéricas de nuestro país. Eso cada vez sucede más, no solo d en u e s t r o país, sino también de, de Latinoamérica.、Eh, y eso va abonando, digamos, una historia del arte que, para mi gusto, envejeció mal. n o Y que el siglo. 21 le está dando como sus, sus listings, ¿no? tratando de que se, se modifique un poquito ese discurso tan、eh, canónico, masculino, de genios de blancos, ¿no? de, de nuestra historia del arte.、Eh, y en segundo lugar, digamos, la, la, la, pregunta, la otra pregunta que me, me hacía sobre Latinoamérica. Bueno, la diferencia Latinoamérica de, De otras artes, de, por ejemplo, el arte europeo, las,、eh, las artes de Norteamérica,、eh, anglosajonas, ¿no?、Eh, yo creo que es todo un proceso de, de análisis de, de la presencia de lo colonial y de la crítica hacia lo colonial、eh, que ha enriquecido muchísimo. O sea, todas las teorías. De coloniales, toda la mirada crítica a nuestro, a nuestro estar en esta realidad tan compleja como, como la latinoamericana, atravesada por las desigualdades étnicas,、eh, las desigualdades sexogenéricas, eso、eh, ha marcado mucho y es muy interesante porque. Nuestra, la, la incomodidad o las complejidades de nuestro continente ha llevado a propuestas artísticas muy radicales que cuestionan el, el, el modelo más este, tradicional de las artes, ¿no? de, de la exhibición,、eh, que son tan complejas que te, digamos como nuestros activismos, que yo me he dedicado bastante al tema de los activismos visuales, Eh, al trabajo de, de artistas que, que, digamos, borran las fronteras entre la sociología, la antropología, artistas complejas, o sea, artistas que proponen proyectos、eh, donde el, el artista ya aparece como un antropólogo, ¿no? como un sociólogo.、Eh, Y eso ha estado desde los años 60 en nuestro, en nuestro continente y particularmente en Argentina, piezas como Tucumán Arde, por ejemplo, que son piezas complejas y que se planteaba una mirada del artista con un posicionamiento político y, y, desde, y desde digamos, la sociología y la antropología, eso continúa. Y me parece que tiene que ver con esta incomodidad de. El á c i l o o s artistas de, de habitar un continente、eh, complejo al que miran desde, desde un punto de vista muy crítico.、Eh, a diferencia de digamos, de países、eh, digamos, como Holanda, como Alemania, que yo lo digo desde el punto de vista feminista, n o es muy difícil hacer arte feminista en Alemania, por ejemplo, o en Holanda, porque. No es un, una temática de discutir, ¿no? es como que、eh, el, orden, el orden y, y, y la, la, la, lo, lo premeditado de las vidas cotidianas、eh, ha borrado digamos, posibilidades de, de crítica a situaciones que se viven diariamente, ¿no? que viven las mujeres. Eh, el año pasado, una colega nuestra hizo un proyecto、eh, con artistas feministas alemanas y estaban fascinadas de acá cómo había una efervescencia, n o una, una toma de las calles, un, un,、no、sé, una programática activista muy, muy rica y contaban lo difícil que lo tenían, sobre todo en el norte de Europa. n o、eh, Entonces, bueno, por ahí. A veces uno piensa, no, acá en Argentina, no, en Argentina frente a situaciones tan difíciles que estamos viviendo en nuestro contexto actual, político, además del global, ¿no? Del avance de, de, de los asismos a nivel global, sin embargo, se siguen peleando,、eh, se sigue saliendo a la calle, se sigue programando, ¿no? Eh, acciones, eh, por supuesto, estamos ahora en una situación de. De, de ver cómo seguir accionando, ¿no? Bajo ataque, la, María Laura, podríamos claro, decir. Bueno, bajo, allá parece que las. Ataque, sí, parece que las luchas allá son, pasaron de mudas y ya directamente no hay ni siquiera un marco social para poderlas dar abiertamente. Y uno pensaría que, claro, Europa del Norte, bueno, se ve que está muy lejos también en parámetros de nuestra imaginación. El enlace entre el arte y el activismo, o también, como se dice en criollo por ahí, el artivismo. María Laura Rosa, hoy, la verdad, este, nada, nos parecen pocos los minutos para charlar contigo y seguir hurgando por los bordes de todo lo que se le escape al sistema. Por lo menos es por ahora donde podemos tratar de、eh, también incrustar alguna semilla y que no decaigan la, los fragores de las luchas, que no bajen los brazos. Este, nuestros artistas también,、eh, porque nos o n fundamentales para bueno, nada, para mantener el espíritu d e s a b o l l a d a y el alma inflada. María Laura, el micrófono a tu disposición para cerrar este, que por supuesto nos resulta corto, encuentro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia por, por escucharme y por tu invitación. Y cuando quieran, seguimos charlando.、Eh, sí. ¿Cómo no? Tenemos que seguir resistiendo porque el, todo pasa. Todo to, pasa. Todo tiene un final, decía un, final. un, un <ríe> niato que se dedicaba a, a las canciones.、Eh, María Laura, ¿hay un lugar en donde podamos abrevar de tu conocimiento o enterarnos de tu actividad en redes sociales o algo por el estilo? Eso y ya te y yo liberamos. Yo tengo mi, mi Instagram, que es maríalaurarosa2018, y ahí、eh, va s a encontrar mis. mis Actividades, proyectos y demás. Y después en academia.edu tengo también María Laura Rosa, academia.edu. Pueden encontrar publicaciones, artículos míos, libros. Así que ahí, ahí tienen material. Y、Espec、cuando quieran, volvemos a charlar. Muy bien,、Un、así sea. Gusto, ¿eh? Un gusto también para nosotros, María Laura. Que tengas excelente jornada. Gracias, gracias, mi a m Hasta pronto. Sí, bueno, ahí estábamos charlando con la curadora internacional María Laura Rosa, que anda por todos lados en Latinoamérica, anda por la Argentina, también está en Radio c e r m é s